Gianluigi Trovesi ya lleva un tiempo trabajando en distintos formatos sobre diversos compositores y su música, siempre dentro del mundo de la clásica. Ahora le ha tocado el turno el compositor de opereta francés del siglo XIX, j a x Offenbach, con f r è r s Jacques's Roundabout Offenbach. Hace poco tiempo, de hecho, pudimos ver imágenes de algunos de sus proyectos en el DVD Sonidos y el Silencio, el documental sobre el productor Manfred a i c h a r y los músicos de ECM. En él se incluían secuencias de Gianluigi t r o v e r s i y Coscia Ghiani, el dúo que nos ocupa, así como imágenes de Gianluigi al ópera, proyecto con la Orquesta Filarmónica Music, y también con el trío formado por Humberto Petrín y Fulvio Maras. Disfrutemos la música de Offenbach en la obra de Gianluigi t r o v e r s i y Gianni Coscia, Roundabout Offenbach. Retomando la obra f r a n k j a c q s Run About Offenbach, que es el último lanzamiento de Gianluigi Trovesi, el formato elegido es un dúo con un viejo amigo, Gianni Cossia, al acordeón. Trovesi y Cochia son dos veteranos italianos virtuosos del clarinete y acordeón que se han lanzado a la aventura de arreglar para estos dos instrumentos algunos fragmentos de las operetas de Jacques Offenbach, compositor alemán nacionalizado francés y creador de la opereta moderna y la comedia musical. Sigamos apreciando este bello trabajo de i c m Estos, nuestros dos amigos, mantienen sus raíces en la música universal y la curiosidad y el desafío son los motores de esta grabación, donde tan pronto aparecen los sonidos de un can-can que nos movemos al ritmo del swing o del blues. Ciertamente, no aparece la búsqueda de las raíces de Offenbach, el fin de la grabación, sino tal vez la búsqueda de sí mismos como músicos de esta pareja, con la convicción de que básicamente la música sigue su propio camino, convencidos de que cada compositor escribió en su momento. Para anticipar una infinidad de músicas por venir. Esta es la obra Frère j a c q u e s Runabout Offenbach, a cargo de Gianluigi t r o v e s i y Gianni Cossia. Esta obra está acompañada por un pequeño ensayo de Humberto Eco sobre la música del dúo, y es la tercera vez que lo hace. Después de Encerca d i s i b o y Roundabout Whale, discos que se hicieron en honor, respectivamente, al compositor milanés Fiorenzo Carpi y de Kurt、cool、Whale, donde con todo afecto se reinterpretaban de manera libre e ingeniosa la música de estos autores, ahora le toca el turno a Offenbach. Gianluigi t r o v e r s i y Gianni Cossia. En esta obra, homenaje a Offenbach. La música recreada en esta obra es la de las obras La Belle Hélène, La Perichol, La Grand Duchesse de Goldstein y Les Contes de Hoffman, alternándose con composiciones propias de los dos músicos que no desentonan en el clima general del disco. Offenbach, compositor francés de origen alemán, nació en Colonia en 1819, escribió algunos de los musicales más efervescentes del siglo XIX con una indiferencia socarrona por los gustos intelectuales y sin miedo a la frivolidad. Como compositor popular, que seguía siendo un extraño, rara vez agasajado por la crítica, tiene un atractivo particular para Troves y Cochia, que tienen una larga historia de antihéroes culturales, en particular defendiendo las formas de arte supuestamente menores, como en este caso la opereta. Para Gianluigi y Gianni, Offenbach es un compañero, un hermano del alma, es Fair j a c k s Y Cien、sí, Ediciones de Música Contemporánea, catálogo internacional que ofrece una amplia variedad en sus formas estilísticas. Sigamos con la última parte de este interesante trabajo: Homenaje a Offenbach.